Comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa de ¡Cosmonautas! Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Lili. Hola, ¿cómo estás, Blanca? Hace años muy que bien. no estábamos otra vez. ¿eh? Sí, ¿verdad? Ah. Parece que mucho, mucho tiempo. Ay, Sí, es que andamos tanto ahí. Tanto tiempo separadas. Sí. <risa> <risa> pero bueno, ya estamos aquí con un invitado muy especial que hace hipnosis ah, regresiva. Sí, ya ves que eso eso, este, ahorita es muy necesario porque eso te hace... Pues ver más allá el por qué estás atorado en ciertas situaciones. No es ver más allá, es más bien, es más, más bien, ver más atrás, más atrás. ¿no? ¿No? <risa> pues allá, allá, allá, allá. <risa> en el más atrás de más, más atrás, atrás a ver qué es. es lo que viene uno arrastrando, que a lo mejor quizá de otras vidas está uno arrastrando y lo vuelve uno a repetir más fuertemente o más gravemente en esta vida. Y se hace así como que algo, como una bola de nieve, ¿no? Sí. O igual que ahorita nos desmiente nuestro pues, sí. invitado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Carlos Moya. Carlos Moya. Ah. Que aquí tenemos con un sin Cosmonautas a Carlos Moya. Muchas gracias y bienvenido a gracias nuestro programa. programa. Ah, un placer estar aquí con ustedes. Ahora, este, pues aquí en Lili nos está eh, recomendando que haces regresiones. Así es, regresiones, este, uh -huh. hipnosis... Ajá. ya sea para ver situaciones emocionales en esta vida o en vidas pasadas ah, a ver pues platícanos un poquito más cuál es la técnica que utilizas o sea qué es lo que utilizas como para para eso de que se duerma no o sea a ver explícame que por ejemplo yo llego allá a tu consultorio y sí. te digo oye Carlos este fíjate que quiero una regresión uh -huh. este Tú primero me haces una pregunta, una cuestión de mi, un problema que tenga en específico o, o haces la regresión así nomás por nomás o cómo es, cuál es la técnica en lo que tú te basas. Ok, mira, eh, bueno, la técnica es la hipnosis. Ajá. Obviamente, eh, cada mente es algo ah, eh, no, es oscuro un mundo. para cada persona. Es un para mundo mí. y un universo. Yo no conozco a las personas normalmente que van Ajá. a consulta, entonces primeramente se hace una... Entrevista uh -huh. eh, Para saber primero Qué es lo que piensa la persona de la hipnosis uh -huh. Qué es lo que sabe eh, Nombres de familiares Ya sea padres, hijos uh -huh. Cuál es su relación este, Si ha habido abortos En caso de las mujeres En caso de hombres si los han provocado este, Situaciones que eh, Que pueden afectar emocionalmente no al, al, Como seres humanos Que pueden ocasionarnos culpas uh -huh. Miedos Si ha habido este, diagnósticos psicológicos, psiquiátricos, todo eso se pregunta para poder abordar eh, la hipnosis. Uh -huh. eh, ya con esta información, entonces se le pregunta a, a la persona qué es lo que qué es lo que desea saber, ¿no? Uh -huh. Y también que para la hipnosis, porque a veces piensan que es que van a perder la conciencia se las va a pedir hacer algo que ellos no quieren hacer. Sí, o se van a quedar allá en el limbo, ¿verdad? O se van a perder y ya no van no. a regresar, que van a quedar Ajá. locos. Mitos que se tienen sobre uh -huh. la hipnosis. Obviamente que está la hipnosis espectáculo, que muchas veces eh, se ve más por la televisión. y sí, porque sí lo hemos es, visto. Es como de chiste, espectáculo, pero no, no es este tipo de hipnosis lo que hacemos nosotros. Ajá. Nosotros lo que hacemos es las emociones, que... Eh, cambiarlas para que la persona pueda enfrentar situaciones uh -huh. cotidianas, cotidianas de la vida pues eso está muy interesante verdad cuántos de todos de nosotros no ocupamos algo así para, para salir adelante uh -huh. de las broncas mentales que trae uno verdad sí es que realmente todos todos <risa> tenemos nuestra propia historia y y a lo largo de las de las vidas pues hemos hecho, hemos cometido errores y precisamente en esta vida pues es, es eh, en estos tiempos es importante saber qué es el uh -huh. despertar no el sí. despertar de conciencia en el que tú puedes tener mucha información a través de internet libros personas uh -huh. ya no hay ese bloqueo o, sí. o es menor sí. entonces este es el momento para poder para abrir totalmente conciencia fíjate que ahorita estamos en una época como estás mencionando tú es una época en que la verdad nos estamos basando todos como seres humanos en cuestión de oye por qué me pasa esto por qué tengo este problema por qué o, o sea por qué se re, o ¿por qué hay este problema insistente en mi vida o sea cuál es la solución qué es lo que tengo que hacer cómo voy y, y desgraciadamente a veces recurrimos a lugares no o sea no óptimos o a lo mejor estamos haciendo mal las cosas, o a lo mejor quizá estamos hasta inclusive haciendo lo mismo que en vidas pasadas inconscientemente, ¿no? Sí, o sea, realmente vivimos lo que tenemos que vivir en esta vida. A veces nos encontramos con ciertas situaciones que uh -huh. pues estamos repitiendo por esas razones que estás diciendo ahorita, pero también se nos da la oportunidad de poder eh, conocer personas, ya sea que cada persona es como un espejo para ti y en cada persona vas a a encontrar respuestas y como es una como es un tiempo de despertar este pues ahora sí que no tienes pretexto, no tienes pretexto de darte cuenta uh -huh. si quieres cambiar si quieres mejorar lo vas a hacer cosas uh -huh. que te van a hacer despertar entender por qué Por qué me pasa esto siempre? Por ejemplo, una pareja, ¿no? Por qué cada vez que tengo una pareja me me abandona, por ejemplo. ¿O porque uh -huh. cada vez que tengo eh, un amigo, este, me me traiciona. Uh -huh. Porque cuando y, yo, uh -huh. y así muchos casos. Entonces empezamos a tomar conciencia de esto y dejamos de quejarnos porque esa es la, la principal razón que nos quejamos y le echamos la culpa a los demás, ¿no? Sí, ah, no, sí. Uh -huh. Este, Pues creo que yo necesito una. Oye, creo que todos necesitamos uno. ¿Dónde vamos ¿Dónde? contigo, Carlos? Sí. En sí, hipnosis, ¿qué significa? ¿Qué es lo que significa, Carlos? O sea, la hipnosis La hipnosis viene siendo o sea, un estado alterado de conciencia Eso uh -huh. es eh, La palabra, según recuerdo eh, recuera, eh, Significa sueño Pero eh, algo que le digo a la persona en la entrevista eh, Siempre termino en eso Le digo, la hipnosis no estás dormido ni estás despierto Ajá. Estás en un estado intermedio En donde <coughs> estás consciente de lo que se te, se te está diciendo Porque es es como un camino Y yo te digo, vete a la izquierda, ¿y qué ves? No, pues veo esto, ah entonces vete Ajá. por la derecha Entonces Todo el tiempo te estoy hablando y todo el tiempo me estás respondiendo uh -huh. y me estás diciendo qué estás viendo porque yo no veo lo que uh -huh. lo que está en tu mente, porque la mente es como si fuera una una televisión. Sí. Hay quienes depende del avance de la persona es lo que puede ver, hay quien ve una película, hay quien ve imágenes, hay quien siente, hay quien mil cosas, ¿no? Porque no nomás son emociones, sale se vuelve espiritual el, la terapia. Y a veces salen desencarnados, salen hermanos mayores, extraterrestres, salen eh, familiares, animales, eh, reptilianos, uh -huh. no sé, grises, de todo sale ahí. <ríe> que mejor no, ¿no? no, no, es no, espaciales, no. Sí, ver, oye capaz de que salen sí. <ríe> Ups. Sí, no. este, lo que estaba yo pensando es por ejemplo eh, en eso o sea yo tuve no sé si me hicieron una hipnosis Ajá. o algo así fue un sacerdote que murió hace ya como año y medio Uh -huh. Y un sacerdote que pues, a mí me llevaron, dije, pues yo voy, ¿eh? yo voy a todos lados. Uh -huh. Me cayó muy bien el señor, pero me dijo, cierra tus ojos y empieza a imaginarte algo. Pero luego me empezó a golpear aquí, así, así. Uh -huh. Y, y me, daba, me causaba dolor, pero empezó a salir gente, gente, gente. Uh -huh. Y él me decía, no, así, así. Sí, sí, fue una hipnosis, la, ¿Sí? la hipnosis se basa en la imaginación, ah. eh, algo que nos bloquean mucho en la primaria que es, no, estés <risa> imaginándote cosas, eh, eh, eh, que es algo que debe de no fíjate, bloquearse, debe de desarrollarse. Como la institución, ¿no? O no, sea, desde sí, no, sí. ahora sí que nos bloquean desde niños, totalmente. Pues para eso están hechas, ¿sí? Para sí, para bloquearnos, para dejar de imaginar, para hacer cuadrados, este, ah, así es. entonces sí. la base es la imaginación. Obviamente que esa es una entrada nada más Ajá. para poder entrar en estado hipnótico. Yo te puedo decir, imagínate una cabaña, dime de qué color es la cabaña y estás en estado hipnótico. Ah, sí. yo, te digo Entonces, ahorita, yo te mando, te digo, ve, Ajá. hay una banca, ¿quién Ajá. ves ahí? Entonces automáticamente se convierte en un canal tu imaginación para un escenario en el que ya entran entidades espirituales ah, y ya estás bien. en un estado hipnótico. Y fíjate, ese sacerdote, este yo no soy de ninguna religión, uh -huh. pero me cayó muy bien el Señor y, y sí me sacó muchas cosas que pensé que, que ni en mi mente estaban, ¿eh? No estaban siquiera en, en subconscientes, uh -huh. ¿sí? En el subconsciente, Eso es lo que sí. comenta ahorita Carlos. Sí, ¿no? probablemente la eran desencarnados que eh. estaban. No, todavía viven esas personas. Ah, todavía viven. Sí. Ah. Ah, okay. También encarnaditos. Sí, también. Encarnaditos. Entonces eran apegos. Entonces no bien eran apegos. Ay. No, no, sí. Entonces sabe. Pero sí. terminó el señor. Terminamos de hablar y duró. Sí. Me dice, me permite darle un abrazo. Le digo, sí, ¿cómo no? Y duró como 15 minutos abrazándome. Y yo, pues, árale pues. ¡Más <risa> <Ay, pues, bueno. risa> buena! Pero ¿no? murió. el sí. abrazo, Murió, murió. Y sí me pesó. ¿Después ¿no? del abrazo? Después del abrazo. Ah. <risa> no, no, ¿Qué no? le hiciste, Lili? Fíjate que él hacía exorcismos. Ah, ok. Y ah, parece ah, ser ah. que un exorcismo, este, se, se le vino la saliva, no sé qué, y se ahogó. Mm. Mm. Entonces, no, fue cuando me hablaron, Luego, fui a su, a su misa de cuerpo presente, fue preciosa. ¿eh? Uh -huh. Tenía como 35 sacerdotes ahí. Ah, okay. No, fue fabuloso. ¿eh? Uh -huh. Pero bueno, regresando al tema. <risa> sí, claro. <risa> está, estábamos viendo que son depresiones, miedos, enfermedades, adiciones, obesidad, inseguridad, ¿todo eso se quita? Sí. Se, se trabaja obviamente, obviamente que depende siempre de la persona uh -huh. tiene que ver eh, porque a veces va a la mamá y lleva al hijo que es drogadicto por ejemplo uh -huh. entonces uh -huh. siempre que me dicen oye tú quitas una adicción y le digo si el que quiere quitarla está de acuerdo eh, podemos buscar la manera de que así sea porque al fin y al cabo quien hace la tarea es el, el enfermo, la persona que tiene uh -huh. la adicción Entonces, si se quita, pues uno no lo quita, uno le dice vete por aquí, vas a hacer esto, saca esta emoción, le da uno herramientas, este, le hace uno ver cosas, sensaciones que probablemente uno ha experimentado, por ejemplo, como el aire puro, en, en caso de fumar, no de pegamento y cosas así, se le, se le empieza como una programación a, a la persona para que pueda pues a disfrutar cosas buenas no porque por algo está disfrutando de algo que no es bueno uh -huh. por algo se está martirizando o se está se está culpando o, o culpa a los tiene demás. ansiedad y la ansiedad viene uh -huh. pues de algo que viene de atrás no pero sí, sí este sí. si la persona tiene la intención y dependiendo de la intención es la cantidad de, de terapias que se que se le da en, en esa por ejemplo en ese tipo de problemas Carlos qué haces regresas a antes de ¿De cuando empezó? O eh, sea, ¿en esta actual vida? Sí, normalmente puede ser en esta vida. A veces tiene que ver las yeah. vidas pasadas con las adicciones. Pero pues, cada día hay cosas nuevas, ¿no? Y cada, no, nunca termina uno de sorprenderse, pero uno supone que es de esta vida uh -huh. porque a veces eh, nuestra madre pues lo es casi todo, ¿no? Sí. Y normalmente eh, las adicciones tienen que ver con un conflicto con la Con la madre. Ah, chihuahua. Ah, sí, ¿Es que con, ver la mamá? con la mamá? Oh. ¿No si es, es con el la, papá? Es que el, um, para un hijo la madre lo es todo. El padre, la función que tiene es apoyar a la madre, darle seguridad. Entonces, el papel del padre lo vive el bebé a través de la madre. Oh. Entonces, eh, la mamá debe de sentir amor, debe estar feliz pero si el papá no le procura seguridad, tal vez el, el el secundario es el papá, ¿no? Sí. El que le está provocando, pero como la mamá lo está sintiendo, el el bebé la mamá, es el que lo está recibiendo, la mamá es lo que recibe. Probablemente eh. lo que la mamá está viviendo es porque el papá, porque ella siente que el papá no la está protegiendo, porque también a veces no necesariamente eh. tiene que ver lo que el papá está haciendo. Entonces tiene mucho que ver la mamá. La mamá lo es. En su mayoría de los casos, Ajá. la situación de adicciones, de de alcoholismo, de, de este bulimia, anorexia, uh -huh. oh. muchas muchas cosas. Obviamente hay cosas que sí tendrían que ver el papá, ¿no? Pero pero por ejemplo, <coughs> por ejemplo, bueno, y a esta persona que ya es mayor, ¿a quién vas a tratar? a la mamá o al o al muchacho? En este caso, que tú dices que a lo mejor viene a, cu a cuestión de a raíz de ese problema de la mamá. Sí, o sea, por ejemplo, si es un muchacho de 18 años, eh, obviamente que se trabaja con el muchacho. A partir de los 12 años, todo Ajá. ser humano es independiente, porque es la adolescencia. Lo que ya sucedió con tu mamá y con tu papá, ya no te va a afectar tanto, porque de ahí en adelante tú haces tu vida. ¿Vivas con, él, con ellos o no vivas con ellos? entonces eh, si tiene 15 pues no años creas, después de los 12 años a veces sigue afectándole a uno uh -huh. bueno ahí ya sería cuestión, porque si el muchacho tiene una intención de cambiar eh, y, y el que esté con los papás es lo que le está afectando, pues él tendrá que tener un despertar de conciencia y tendrá que independizarse, ¿no? si se da el caso O, o tendría que haber terapia para los dos no o que la mamá vaya o que la mamá vaya a terapia psicológica o porque ahorita en la actualidad es lo que se vive ¿eh, Carlos o sea uh -huh. la mayoría de los problemas por ejemplo de ese tipo como tú dices de como de la droga droga adicción se lo lleva casi la, la de eso no de, entrando a la adolescencia ¿eh? empieza la descomposición de de la familia uh -huh. eh, que, o ahorita hay mucha mamá soltera O sea, no hay eso, como tú dices, los papás no son responsables de la mamá. Uh -huh. Entonces, como tú dices, la mamá está sola. Sí. Entonces, ¿qué recibe el niño? O sea, como tú dices, ¿recibe ese miedo, esa inseguridad de la mamá? Sí, la, la etapa de las madres solteras pues no tiene mucho tiempo, no sé, 40 años, no sé. Porque antes pues no, y era, es, era, era muy se preferían aguantar, ¿no? Las mujeres o, se aguantaban, o aguantaban. Darse, o dar el hijo en adopción cuando o ya el, había. O los papás adoptaron adoptar como hermano como de hermano. ella. Sí, uh -huh. era muy, muy fuerte eso. Entonces realmente ahorita es estamos viviendo las primeras generaciones de ese tipo de cambios, ¿no? Uh -huh. que, que la mamá tiene que salir a trabajar o que está sola. Que, o que el papá porque también se empiezan a dar algunos casos sí, ¿no? sí, papá sí, hay papás solteros Papás sí. solteros entonces pues es la misma historia uh -huh. falta de mamá no no es no hay nada de que la la mamá es papá y mamá eso uh -huh. no existe ni que el papá es mamá y papá tampoco uh -huh. tiene que haber las dos figuras sino el niño se sí, se uh, mira. pero bueno qué tipos de regresiones hay porque estoy viendo que sí hay bastantes tipos de regresiones este dice sí, tipos de regresión. Por ejemplo, nítida, pictórica, intuitiva. Uh -huh. Mhm. La verdad no tengo una categoría, ¿eh? ¿No tienes? No. Realmente uh -huh. es este yo utilizo la técnica aureliana uh -huh. y gran parte del, del manejo que se da es intuitivo. Ah. Uh -huh. Sí, ya depende de cómo veas a la persona. O sea, no te puedo decir con teoría, pues, tal uh -huh. o cual, técnica. Uh -huh. o sea, tal vez sí existe una teoría de una categoría. Uh -huh. Pero ya dependiendo, si a la persona le digo ve y no ve. Porque hay personas que ven, hay personas que escuchan, hay personas que sienten. Y eso lo tienes que detectar. Oh, mira. Entonces, si de entrada ve... Entonces te vas por ahí. Pues claro. Si siente. Entonces te vas por las emociones. Uh -huh. Sí. O sea. Cada persona es distinta. Y la verdad. Es, en, en las partes teóricas. No te podría decir. Uh -huh. El y, tipo. Y nos puedes platicar alguna experiencia. Así que te haya. Dado como una pauta. No sé. A, a saber más. Investigar más. O cosas de esas. Mm, mira. A lo largo de. De las terapias, ya tengo eh, más de cinco años eh, haciendo terapias, eh, me he encontrado eh, muchos casos y, y en cada uno de ellos se aprende, ¿no? Eh, he tenido la tendencia hacia lo que viene siendo vidas pasadas oh, mira. Y, y cómo… Y, y ver de qué manera, más allá de la curiosidad, porque a veces mucho ay, yo quisiera saber si fui Cleopatra, ¿no? Ay, sí, sí, todo el mundo. Rey de Roma, ¿no? Pero más allá de eso, este, acceder a las vidas pasadas, a lo que llaman registros akáshicos, encontrar eh, alguna situación que en el presente eh, te esté afectando, se le llama fragmentación, una situación de una vida pasada, por ejemplo, que no hayas perdonado, O que hayas asesinado. Uy. Entonces, vienes a esta vida, te okay, encuentras a la persona visto. que asesinaste y, y, ¿Y te bloquea, esta... ¿no? ¿Y, o, y en esta vida te la están haciendo o, de cuadritos. O, o es tu marido, ¿no? O sí. es tu hermano. Y te trata como una chancla. Te trata como una chancla y tú lo permites. Y dices tú, ¿pero por qué sucede eso? ¿Por qué sucede eso? Entonces, tú puedes eh, con la terapia ir a ese momento liberar esa emoción porque en ese lugar el alma está como atorado oh, mira. se atora no, es como una parte del alma que queda atorada y esa energía queda bloqueada entonces uh -huh. tú vas al momento, liberas la emoción <risa> perdonas, pides perdón y te perdonas te liberas y eso ya regresa a tu alma y ahora sí, con conciencia ya puedes enfrentar la situación ya sea que o pones un alto o te vas o te aguantas, ¿no? Entonces sí, sí. Ha, ha habido eh, muchos casos y me, eh, me he dirigido más a lo de vidas pasadas Un caso en particular este, que sí se me hizo muy eh, curioso en una, de una vida pasada Una paciente eh, mencionaba que había tenido un, un novio cuando era, estaba en la secundaria o en la prepa Pero era muy tímido, él era muy tímido y le echaban carrilla las, las primas de, de él y él no la defiende el, el, el asunto es de que hicieron cada quien su vida no ella se fue se casó y él hizo su vida y ya no ella ya no supo nada de él cuando ella está casada se lo vuelve a encontrar pasaron los años no 10 años ajá, no sé cuántos ajá. años entonces se lo vuelve a encontrar entonces empieza a tener eh, sensaciones extrañas sensaciones extrañas porque pues obviamente viene el conflicto de que tienes tu pareja tu marido al que claro. amas y todo el rollo y, y está él y no sabe qué siente No sabe qué siente, obviamente que no es el amor que siente al marido, ¿no? Ajá. Pero algo siente, se encuentran, este empiezan a tener problemas, discuten y, y ella va precisamente a la terapia, ¿no? Entonces, en la terapia eh, yo la llevo, bueno, ella va a una vida pasada en donde fueron pareja. Ah, mira. Y parece que hubo así como un, ¿cómo la llaman? Un amor eterno. Nos vamos a amar por siempre. Juramento. No, un juramento. Y entonces eh. se tienen entonces, que desjurar. Entonces a él algo lo hiere gravemente. En, es, en, la, en la terapia ya llora, pero con el alma de la tristeza. Y mira, ah. este tenía que pasar de esa manera. Tienes que acompañarla para que viva, para que supere el duelo, ¿no? En, en minutos, ¿no? obviamente. Sí, claro. En minutos lo tienes que hacer, que tome... Entonces lo que a mí se me hace muy extraño porque Yo le digo Vea una vida en que hayan estado juntos Y hayan sido felices sí. Entonces ella Me dice Que vea a su bisabuelo A sus bisabuelos Y me quedo sus bisabuelos Bueno, pues sigue platicando Pues que habían sido muy felices toda la vida Que eran muy queridos por el pueblo Que construyeron un templo Que ellos cooperaron para el templo y murieron muy viejitos y yo sí perfecto entonces no está muy bien entonces cerró cerró esa parte del duelo y ya ya terminamos la terapia y le digo Oye, y qué pasa con tu bisabuelo dice yo no lo conocí dice pero hay una foto y está ahí en la casa tú sabes que los ojos son el espejo del alma no sí cuando estás en hipnosis ves los ojos y ves los ojos de la persona de otra vida y ahí es donde conectas oh, y donde te das cuenta Entonces dice que vea los ojos de su abuelo y se ve a ella misma. Y le digo, ¿y los ojos de, de tu bisabuela a quién ves? Dice a padre, a, él, eh. a, este, a esta persona, a su amigo. Ah. Oh. Entonces es curioso que un familiar Ajá. haya sido la reencarnación de ella misma. Sí, mira qué maravilla. Sí, ¿verdad? Sí, ha sido el caso más sí, extraño. ¿Sí? ¿Cuánto Pero... tiempo dura las, las terapias, las regresiones? Eh, tarda aproximadamente de una hora y media a tres horas, dependiendo. Sí. Sí, dependiendo de, del tiempo disponible y de lo o sea que... que se una terapia rápida así, así como que ahorita me haces una regresión rápida y, y no se puede. Es complicado. Sí. Sí, porque no, o sea, no se abordaría mucho. Mm. Sí, Entonces, podemos hacer algo de imaginación, un ejercicio de imaginación ajá. y normalmente eso sí es rápido, pero eh, no, no es, ¿cómo se dice? Terapéutico, pues, uh -huh. que es la intención realmente de, sí. de la hipnosis pero si no. quieres en otro momento, con todo gusto ah, bueno, muchas gracias <risa> no, y pues ahorita yo no. que me haga una, una <risa> rápida no, yo no yo estoy así no, no quiero saber qué pasó allá arriba no, yo sí necesito saber la respuesta de algo oye, y, uh -huh. ¿y si has encontrado por ejemplo, pues extraterrestres hablando o gente que haya ido con ellos, o sí, sí me ha tocado personas que eh, eh. los hermanos ¿Mayores? hermanos mayores, extraterrestres aliens, como le quieran llamar no, no, no, no les son, digas así son bueno, hermanos, hermanos mayores es que cada, cada quien les llama no, diferente eh. ¿no? son hermanos mayores. hermanos mayores que sí se presentan uh -huh. eh, alguna vez sí me dieron descripción de cómo son parcialmente de lo que realmente son porque a veces uh -huh. no te dicen cuáles son sus intenciones reales, porque uh -huh. pues, realmente no las estás viendo, no sabes hacia dónde van, no, no sabes el, el cómo funcionan las cosas, realmente no sabemos. Pero te han este, hecho las descripciones, por ejemplo, de, dentro de las hipnosis, si ¿sí han visto a, a las razas o algo así. Sí, sí, en una ocasión me describieron una una raza de grises, uh -huh. curiosa porque... Llegaban a medir hasta dos metros. Sí, sí hay. Ah. Entonces digo, pues si son chaparritos, no es que hay de hay los grandes... ah. Si son chaparritos, porque y ellos mencionan que que han, este, que en la Biblia los mencionan. Recuerdo que hasta me dieron, este, oh. en qué parte de la Biblia aparecían. Pues yo leí, la verdad no, no oh. lo encontré. Pero sí, o sea, ellos describieron en dónde estaban, que estaban en. En Júpiter, en las lunas de Júpiter Cómo ah. respiraban Que como a, a, a través del tiempo Se les había desarrollado algo en el cuerpo Para poder respirar en Júpiter Y curiosamente en la Tierra no pueden respirar ah. Que tienen que tener una preparación especial Para poder respirar Su planetita nos dicen Y cómo se quieren? andan peleando por el planetita eh. Eh? No, es que ellos no se pelean Ellos lo que eh. quieren es como, No, no yo como digo, no todos digo somos... de ellos, ¿verdad? Digo de otros Ah, ah sí, ah, bueno, ah, la parte ah, oscura Como somos como uno solo Y si hay desarmonía, desequilibra el todo eh. Entonces ellos lo que buscan es eh, apoyarnos Para que hagamos las cosas bien, ¿no? El sí. equilibrio. Si ensuciamos uh -huh. un río, pues lo limpian. Uh -huh. Ok. Bueno, bueno. entonces, eh, ahorita vamos a un corte y regresamos con Carlos Moya. Ah. <risa> Köszönjük! Yeah. gone there no bed way Con Carlos Moya a un tema muy interesante que es lo que son las regresiones. ¿Qué tanto nos ayuda? ¿Qué tanto podemos, ahora sí, este, depurar, eh, ahora sí, nuestro CPU, mente? La computadora. La computadora, limpiarla, ahora sí, de todas esas emociones que tenemos registradas, que estamos ahorita hablando entre medio de este corte eh, que estábamos aquí hablando con Carlos Moya de eh, esas emociones tan eh, ahora sí que Lili, ahora sí que tú sí. cuéntanos sobre tu experiencia que estabas comentando ahorita. <risa> pues de que recordaste que en, Sí, pues inconscientemente, ¿verdad? Lo recordé una persona que pues ni la conocía, nada más uh -huh. habíamos hablado por teléfono. Sí. Y y pues él tenía que venir a Guadalajara. Y empecé a sentir un odio, odio, odio, odio, así, pero jarocho el odio. <risa> y yo dije, pues, ¿qué pasó? Si ni lo conozco, ni me ha hecho nada. Y ya te calla Y ya, <risa> no, ya lo estaba odiendo. Dije, no, esto no puede ser. <risa> y dije, no, no voy a odiarlo porque no me ha hecho nada. Y resulta sí. que sí me hizo en una vida anterior. Así es. O sea, es. pero eso, bueno, yo ya lo superé. Ya, limaste ya esa, eso, esa, esa emoción. y ahorita somos grandes amigos. Ya liberaste esa emoción. Así es. Sí, en este caso hiciste la liberación de forma natural, ¿no? Así uh -huh. es, natural. Pero a veces eh, odiamos a una persona y, y nos deshacemos de ella, ¿no? Ah, sí. O vivimos toda la vida con la culpa, con el odio, con el resentimiento... Y pues porque puede ser la suegra, ¿no? Muchas veces que tanto tanto queremos o odiamos a la suegra, ¿no? Ándale. Y es a veces bueno, la, la no suegra Luego no, yo no tengo. Ah. La suegra tiene uh -huh. algo que ver en nuestra en nuestras vidas pasadas. Uh -huh. Y más sin embargo, este nos dejamos llevar por esa parte de que se mete uh -huh. entre la relación con con la pareja, ¿no? Sí. Pero es algo que se tiene que se tiene que resolver y ya sea de forma natural o, o si no ya vendrás a la siguiente vida o en otras y vidas otra a, a llenarlo ¿no? como dice no mejor te amo para no volverte a encontrar sí <risa> sí sí Pero en vez sí. de odiarte mejor te amo sí. ay no que qué, qué cosa tan sí, ta ay. o sea Es algo tan, uh -huh. híjole, como que a veces no le cae a uno el 20 de, de todo lo que estamos viviendo y pasando en esta época. Uh -huh. sí. Pero qué padre, porque por eso es el tiempo de acuario, uh -huh. porque el agua que cae del cántaro es el conocimiento que se está abriendo hacia todos nosotros. Así es. y eso es maravilloso porque podemos limar muchas asperezas de pero, muchas cosas pero también es una época de locos bueno, el, <risa> el, el que está dormido pues va a andar sin rumbo okay. pero los que están sí. despertando pues están sí, agarrando llenando. conocimiento y buscando y todo yo yo siempre, bueno, en contra de lo que normalmente algunos piensan con respecto a rebelarse con Al respecto a quejarse, eh, protestas y todo ese tipo de cosas. Yo siempre les digo que a lo largo de la historia, pues siempre hemos hecho lo mismo. Sí, sí. Y el resultado ha sido exactamente el mismo. Y no entendemos. No. Entonces, este tiempo es este tiempo es del de despertar de conciencia, pero el despertar de conciencia individual. Así es. Y a veces individual. el despertar de conciencia es toda la vida. No, todo. y estarse encontrando cosas y cosas, y parte de ese proceso precisamente son cosas que no se han solucionado de, de vidas pasadas mucho de uh -huh. mucho, mucho de eso bien. tiene que ver, a veces es de forma natural como se, como se resuelve dependiendo del, del despertar de cada uno, pero otras veces hay que estar recurriendo, yo de hecho recurro con compañeras, colegas uh -huh. que tienen características eh, de diferentes maneras ya sean videntes, ya sean canalizadoras, uh -huh. eh, hipnotistas, porque cada uno te va a estar dando diferentes sí, pautas diferentes, y exacto. para estar viendo qué es lo que tienes que estar trabajando. cambiando para despertar y estos tiempos es para que individualmente cada quien despierte y ya después colectivamente lo que se menciona mucho, ¿no? El, sí. el trascender a la quinta dimensión, ¿no? Sí. Ay, ya eso. como planeta completo. Sí sí, sí, sí, eso sería maravilloso. Pero eso es, eso es parte, esto es parte de... De, sí. de eso de del despertar. despertar del pues no todos van a despertar verdad no o vamos no no todos vamos a despertar no sé nosotros no sabemos no lo sabemos y no Pensamos que van a llegar naves y nos van a llevar si el planeta se destruye? Bueno, muchos dicen eso, ¿verdad? Están esperando con que ya hay madres nodrizas allá arriba eh. y esperando el desastre para subirnos, y... pero en realidad no sabemos. Pero no sabemos si va a haber desastre, eh, no, no sé. sabemos si nosotros mismos vamos a provocar el desastre, o sea, uh... el futuro... No es incierto es, es incierto así es solo Dios sabe si así va a suceder es. y nadie más y nadie más porque por ahí hay, hay personas que dicen que en un año que en tres meses que en tal fecha que ya ahora en junio que ya en junio que en mayo y <ríe> sí que, que en no el la 2000 llevamos, ¿no? en el 2000 con el Guaytuquí me acuerdo uh -huh. en el 2012 en sí, 2013 que la alineación de los planetas y, eh, y que... nos la pasamos con cosas que nos distraen realmente uh -huh. pero fíjate que es bien curioso pero yo creo que los humanos siempre estamos pensando en destrucción. ¿Por qué no pensamos en lugar de que se va a acabar el mundo? ¿Por qué no pensamos en algo mejor armónico. en algo más positivo? Lo que mm. pasa es que colectivamente todavía no superamos esa parte. Eh. Todavía hay mucha influencia de la televisión sobre todo. Ah. Es que estamos todavía en un estado mental tipo adolescentes de, que, kinder. de, de kinder empezando de que a no bueno, sí es cierto, como tú dices no, que tú, que yo, que no, que dame lo mío y así no la pasamos y siendo ya adultos sí. y que tú me hiciste que yo te hago, que no, que yo que, la ley o sea, del talión, ¿no? exactamente, ah. tú me haces, yo te hago tú me, y no, cuando vamos a acabar y, ¿eh? y, y, y, y todos fascinados con los juguetes ay, mira, ya me compré una nueva computadora, ya me compré el, iP el iPad nuevo, el 7, 8 y ya me compré un carro de el año sí. y fíjate que me fui de viaje talado y fíjate que me compré mi camión o sea todo material o sea sí. toda la gente embobada en esas cosas sí eso es parte también sí. del despertar del dejar como un niño un deja, estado mental dejar de, un niño. de de pensar en ese círculo sí. de tengo que tener Debo tener un buen sueldo, una casa cada vez más grande, para que cuando esté viejo ya no tenga hijos y después la tenga que vender, ¿verdad? Sí, Pero exactamente. bueno, el mejor carro, dos, tres, Ajá. cuatro, cinco carros, no sé, dependiendo sí. de la economía. Eh. Y ya, eso pienso, eso se cree que te hace ser mejor persona cuando Pero no. No. lo material, o sea, el, te mueres. Y, y no te mal, lo llevas. Pues no, sí, no te lo ahora lo lo tus hijos andan peleando por él, tu familia, sí, a ver te mueres, a estar ¿no? como el chiste aquel del fulanito que le dice a la esposa, el día que me muera, quiero que me eches todo mi dinero al cajón. <risa> y dice la señora, sí, como no? Yo te cumplo eso. ¿De veras me cumplo eso? Sí, yo te cumplo eso. Pues bueno, se murió el señor. Y en el momento del cajón, la señora dice, ahora sí voy a cumplirte con lo que tú me dijiste. Saca un cheque, cheque. Tómalo, a ver si a ver si allá lo puedes cambiar. Ahí vátatelo. Llévatelo. Una hey, llévatelo. <risa> si no lo cancelo. Exactamente. Llévatelo y ella lo cambias, a ver qué haces con él. Así. Sí, <risa> a veces también en en la hipnosis salen eh, desencarnados precisamente por apegos como el ah, dinero. ¿sí? El qué van a hacer sin mí? eso Ajá. es clásico ah, sí, control, ¿no? personas que tuvieron mucho control en esta vida, que van a hacer sin mí, es que ya no estoy yo, qué van a hacer o sea, se acaba o el sea, mundo no el mundo gira alrededor por de... ellos. Según ellos según ellos según eh. San Lucas según ellos. Ay, no, pues los, el dinero, frío. los apegos. y también hay gente ahí desencarnados que no se van <ríe> porque se arrepienten de todo lo que hicieron mm. también más bien sienten culpa Porque pues sí. si se arrepienten, bueno, no se arrepienten, se liberan. Bueno, se sienten culpa. Sienten la culpa, que es una, uh -huh. es, es una vibración negativa y los mantiene en, en una dimensión eh, que está pegada a, a esta tercera dimensión uh -huh. y, y, este, no se van. y no se pueden ir. Porque es, es parte del proceso, cuando mueres, los desapegos. ¿Y cómo le hacemos para que se vayan? Eh, bueno, a través de la hipnosis, el proceso es el perdón. Eh, que perdonen y que si no entienden Pues se le, se le persuaden ¿no? Se le hace entender Pues de que pues ya no de nada le sirve Por ejemplo que mi dinero pues Ese dinero ya no sirve Donde estás ya no te sirve Pero trabajé toda mi vida Pues sí, pero ya no es tu vida Ya no estás aquí, ¿para qué quieres el dinero? Fíjate Carlos, oh, disculpe que te interrumpa ah, Me pasó eso en un sueño Ajá. Pero me llegaron dos almas Era un señor y una señora Ajá. Y el señor llegaba conmigo Y me decía, es que estoy muy enojado Muy enojado. Y yo le decía, a ver, ¿de qué está usted enojado? Y yo ya sabía que, que no, no estaban vivos. pues uh -huh. Es que yo guardé todo mi dinero en este ropero. ¿Y qué crees? Mi esposa se le ocurrió, ocurrió tirarlo. Y ahí llevaba todo mi dinero. Lo, lo tiró en un... No sé si en un río. Algo así veía yo. Y yo le decía, señor, ya... Ya no usted ya no ocupa dinero. O sea, los tuve que convencer. Uh -huh. perdone a su esposa, y en eso llega la esposa, o sea, y todo en eso lo perdonó, y se fueron los no. dos. Pero ya, pero el señor andaba enojado. Y se mm. es una liberación de dos almas. No. En Ay, se fueron los dos. Muy uh -huh. contentos los dueños, pero por llegaron conmigo, no sé. Ahora sí, en ese sueño, ahí llegaron y ahí me estaban... Sí, este... también una vez me tocó en una casa eh, uh -huh. una, una mujer que había sido enterrada, uh -huh. viva. Uh. Y, y mencionaba las, las maldiciones, ¿no? Es que es una maldición, ¿maldición de qué? Le digo. No, pues y le digo, ¿y por qué te enterró? ¿quién te enterró viva? No pues la patrona, ¿y por qué te enterró viva? No, pues es que andaba metiéndome con el patrón. Ah, ah le digo, ah. ok Y le digo, ¿y ¿perdonas a la patrona por haberte enterrado viva? No, ah no ah. lo perdonas, entonces sigue ahí, le digo, sufriendo, viviendo tu maldición, eh Y ya le dice uno, pues, que pues el, el perdonar no es eh, decir que el que está bien lo que hizo, ¿no? Ajá. Sino que tú te liberas del, de la emoción, ¿no? Ajá. Pues ya tomó conciencia, y perdonó. Y si hizo daño a ella, pues perdonó también. Y, y te perdonas por haber sentido He eso, eso también. Y ya, te liberas. Y ya uh -huh. pues, ellos pueden ver la luz. Y le digo, pues, ve hacia allá. Y ya, eso, eso es una ¿Eso liberación. también fue en un sueño? En la encarnó? hipnosis. Sí, es a través de la persona Ella pudo ver todo eso uh -huh. Ahí está esta, esta chica que está enterrada Cuatro o seis metros Bajo tierra, no me acuerdo cuántos Y ya Porque llegaste a una casa y la persona tenía ese problema? O... Sí, lo que pasa es que tenía eh, La asustaba Veía, veía sombras Veía, veía cosas uh -huh. en la casa Ey. Sombras que cruzaban los perros Se abortaban Porque los sí, perros cuando ladran es porque hay sí. entidades Sí, Ajá. sí Ay. Muy bien, exactamente sí. Entonces, pues bueno eh, Muy interesante todo ¿eh? Eso, se me hace que sí voy a ir Oye, sí, Carlos, claro. ahora sí otra pregunta ¿Dónde te podemos localizar? Este, uh -huh. ¿Puedo dar mi claro sí, claro, todos todo claro. tus datos Ok, bueno eh, Primero mi correo uh -huh. electrónico uh -huh. Es hipno, como uh -huh. de hipnosis H-I-P-N-O uh -huh. punto Carlos Moya, Es aquí dice Mora, también puede ser Carlos Mora uh -huh. o Carlos Moya, arroba uh -huh. gmail.com, uh -huh. sí tengo los dos, gmail. Mora o Moya, gmail.com, uh -huh. uh -huh. y el número celular, que puede ser WhatsApp, uh -huh. es el 3310-49-5290. Y ahí ya este uh -huh. nos pondremos de acuerdo. ¿Nuevamente repite tu celular? Sí, claro. Es el 3310-49-52-90. O te pueden localizar en la página hipno.carlosmoya.gmail. No, ese no, es el ese correo es el, electrónico. Ah, el correo electrónico el mail. Sí. Punto com. Pero y... igual ahí te pueden este, mandar un mensajito sí, ves que en está... caso, que, ves que a veces escuchamos el número telefónico y... Ay, ay, ¿Qué era? el 94 o qué? Ya a veces no o se te va el rollo. Y sí. a veces es más fácil a lo mejor localizarte por medio de internet eh... uh -huh. o por medio de un correo. Sí, por ejemplo en, en, en, en Facebook estoy como Carlos Moya Ajá. y el dibujito es un mago Merlín. Ah, ok, ah, okay perfecto ahí, Muy es, bien. ahí me pueden encontrar también en Facebook Y ahí yo los ahí Podemos platicar, igual Ajá. pues Whatsapp, ya ves que casi todo el mundo tiene sí. Whatsapp, ¿no? Sí. Y es más fácil escribir Que a veces que hablar, ¿no? Sí. Porque sí. a veces va uno en la calle y hablar por teléfono Se complica un poco Sí, Pero escribir también, es... se me hace más fácil Hablar a mí no ¿Sí? Sé. Sí. Ah, okay. Ahora sí que pues de, de todo un poco De todo, de todo un sí. poco, sí, sí. sí este y cuánto tiempo duran tus terapias perdón, eh, aproximadamente de hora y media a tres horas pero pero es semanal o es este o con una dos depende tres? del depende de la persona mm. sí depende de que la persona eh, decida o regresar por lo que pasa es que a veces el cerebro pues todo lo que lo que va recibiendo pues como que se se reestructura ¿no? sí dice uno me cae el 20 de esto esto así como que En lo que se acomodan las ideas de la nueva uh -huh. información, como siempre. Uh -huh. Entonces, la persona decide regresar. Uh. Entonces, dice, oye, aparta una cita, entonces ya... Apartamos las Sí, siguiente. es como me, me imagino pues en una sesión se arregla un solo problema, pero a lo mejor como tú dices, a lo mejor tiene otros más problemas, ¿no? Porque también veo que o sea, hay gente que a lo mejor se puede checar ahí por medio de presiones, miedos, sí. enfermedades, adicciones, hasta inclusive también hasta la obesidad, ¿verdad? También Sí, la obesidad. Y inseguridades que es parte de los miedos también que son ocasionados, ¿Sí? todo ese tipo de, de, de cuestiones Por ejemplo, podemos llegar y decir oye, este tengo un problema con fulanito, no y a lo mejor tú lo trabajas y a raíz de eso a veces como tú dices de aquí que se acomoda el cerebro, sí. se va uno a su casa y feliz y contento porque ya dices, Ay, ya me di color de x que x pero cosas". tienes que volver a la, a la realidad a la normalidad, a tu a tu entorno, a tu entorno a tu contexto. Pero ya más consciente. Uh -huh. Pero ya con esta nueva información, entonces tienes que adaptarla, porque eh. tienes una vida, la adaptas, entonces te dices ¿qué voy a cambiar? Voy a cambiar. Uh -huh. Entonces sí es importante tener, la, o sea, desear cambiar, porque si no deseas cambiar, no, pues, pues tiras tu dinero y este, y, y el tiempo pues no sirvió para lo que, lo que quería uno, ¿no? Que uh -huh. es hacer que la persona mejore, pues. Sí. Que sea mejor, que viva bien, porque a este mundo no venimos a sufrir, venimos a ser feliz ¿Y aprender? y aprender ah claro aprender, aprender entonces se tiene esa idea feliz. de que vienes con una cruz eso de la cruz no, no ah, es cierto, eso no, no, eso no para es cierto. Nada. yo también pienso lo mismo eh venimos no, a ser felices no, no. entonces hay que sacar toda no, la basura no, todo lo que nos atora sí, y no sé este es. y poder entender porque a veces nada más sentimos no uh -huh. a veces nada más sentimos ¿Sí? Entonces hay que encontrar respuestas. Ok, pues muy bien. Pues ahora sí nos dan bastante... Ahora sí que estamos muy contentos por este nuevo conocimiento y de haberte tenido aquí, Carlos Muyo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por muy interesante invitarme. y la verdad se nos fue rápido la, la hora. Sí, eh, sí se... muy rápido, ¿eh? <risa> Sí. Totalmente como ahora sí que quisiéramos hacerte más preguntas, extendernos más y te podemos... Ahora sí que muchísimas gracias. Igual para cualquier cosa este que necesiten todos nuestros escuchantes, escuchantes, <risa> nuestros radioescuchas, <risa> <risa> Escuchas, eh. Eh, necesitan alguna información de Carlos Moya, estamos a sus órdenes en… Um el celular de él? No, en también ah. en nuestra página. Ah, en la igual. <risa> Espérame. Lily, en nuestra página es también. Estoy... <risa> Ay, disculpen, este... ¿eh? Ay, disculpen, Es radio como gmail Ahí pueden mandar también este lo que a ustedes se les ocurra preguntar, este ahí tenemos también la información, pues. ¿Verdad? Y pues terminamos con nuestro programa. Ya empieza la salida. No, okay, perfecto. Entonces nos retiramos. Y muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, gracias Carlos. Gracias, Carlos. Por haber venido. gracias a ustedes. Y pues los esperamos el próximo jueves a la misma hora Así es. en nuestro programa de Radio Cosmonautas. Cosmonautas. <risa> <risa> El viaje continúa. Escúchenos todos los martes de 7 a 8 de la noche por www.radiocarton.com. Hasta pronto, cosmonautas.